esta zona de las escuelas antiguas del centro histórico de la ciudad de Montero para lo cual eh, quiero señalar casi el 70 el 80% de las escuelas estamos modificando, remodelando, cambiando de estructura. No porque nosotros queremos, porque ustedes exigen, porque ya tiene varios años de vida porque hay lleno de chorreras, están más bajo que el pavimento, en fin, hay infinidad de argumentos para poder cambiar. Y estamos eh, orgullosos de que ustedes también nos ayuden a mirar las deficiencias, porque a nuestros niños tenemos que dar calidad, no solamente calidad en la parte pedagógica, también en la parte de cumplitres, equipamiento, instalación eléctrica e infraestructura. Quiero decirles, eh, queridos padres de familia, esto es uno de los eh, casi el 90% hemos remodelado las escuelas. Seguimos remodelando y acá vamos a construir unas nuevas aulas para que ya se vea con una nueva como una nueva estructura, ¿no? Es bastante complicado en este establecimiento. Si ustedes se fijan el piso la tenemos casi al nivel del piso de las aulas y si le subimos un poquito más las aguas se entran a las jaulas entonces, es complicado pero pese a todo con el, la ayuda de los técnicos que tenemos hemos podido diseñar un nuevo proyecto para poder evacuar las aguas también a través de la nueva construcción entonces quiero felicitarlo a los padres de familia a los profesores por abrirnos un poco el ojo, decir que estas son las deficiencias. Agradecerlo, la comprensión de los padres, en este barrio, en esta zona, esta semana estamos haciendo las, mejor dicho, la otra semana hemos aperturado en el Distrito 4 un nuevo módulo educativo de Guillermo Krugler. Y hoy estamos acá. Mañana, pasado mañana, vamos a estar entrando a pavimentar la calle Rafael Terrazas. Hay algunos vecinos, algunos diri malos dirigentes le dicen, el alcalde no quiere hacer a este lado nada, solo hace a su lado. Para que vean, es pura mentira. Nosotros cumplimos todo lo que está planificado en el POA. No miramos si son mis vecinos, si son otros vecinos, si son cambas o collas, si son opositores de oficialismo, igual para todos trabajamos.